Buenos días, Tinku. Buenos días, oyentes. Queríamos invitarles a un artistazo que se está organizando para el sábado 24 de febrero en Derqui. Está organizado por p i b a s y Pibes, que nos juntamos a entrenar circo、eh, de carácter independiente. No pertenecemos a ningún partido. Y bueno, la propuesta es、eh, música, mates. Espacio para las infancias, juegos,、eh, pintura en vivo,、eh, va a haber、eh, para compartir comida vegetariana,、eh, intercambio de plantines. Y bueno, el objetivo es、eh, oponernos a, a estas medidas tan crueles de, del gobierno de turno que、eh, van en contra de, de la cultura y, y bueno. Por lo tanto, de, de la nutrición、eh, cultural también, ¿no? Que, que nos están quitando.、Eh, también van a estar los corsos, que nos enteramos que van a ser el mismo día, así que va a haber bastante abundancia artística para disfrutar. Y bueno, los esperamos a partir de las 4 de la tarde.、Eh, vénganse con el mate. Y bueno, ahí estamos, resistiendo. d e r k y se planta. Abrazo para todos y gracias por el espacio.